Lección 12. Ejercicio 13. El señor Ballesteros entra en la agencia de viajes. Quiere viajar a Cádiz porque tiene una conferencia en esa ciudad. Quiere estar allí pronto. Buenos días. Tengo que viajar esta tarde a Cádiz. ¿Cómo puedo ir? ¿Cuándo quiere llegar a Cádiz? A las 10 de la noche tengo que estar allí. Bueno, hay dos posibilidades. Puedo ir a Granada en avión o en tren. ...y luego allí coger el autobús. Prefiero el avión. Es más cómodo y más rápido. ¿Cuándo sale el avión? A las once y a las tres y media de la tarde sale otro. El vuelo dura cincuenta minutos aproximadamente. ¿Cuánto dura el viaje entre Granada y Cádiz? Dos horas. Si coge el avión de la tarde puede estar allí para las siete o las siete y media. ¿Cuánto es? Ciento veinte euros. ¿También quiere reservar el billete de autobús? ¿Puedo hacerlo aquí? ¡Qué bien! ¿Y esto cuánto es? Son 18 euros.